Pasado surgió la necesidad de volver a hacerla porque、eh, la gente tomó conciencia. Las mujeres, la verdad, que, que están más atentas a la violencia, a denunciar y demás, pero、mm, parece ser, no sé qué pasa, que, que por parte de algunos hombres no, siguen matando a todas las, las chicas. Encima, cada vez más, más nenas se estaban asesinando.